asturiano, pues yo decir, bueno, sí, tú dicesme que tenéis una lengua, pero esa lengua tiene literatura, esa lengua escríbese, esa lengua tiene historia. Indudablemente, y claro que eso a nosotros interesa nos mucho, dexalo muy bien eh, llantado.